Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno te cogen de bobo te piden We'll El malo el bueno no tiene nada cámara ay ay caray Oye mi pana en este mundo de malo el bueno no tiene nada Mira que si les ayuda te miran con mala cara y si acaso la mantiene te dan con la palanca